Mediante esta nota, la izquierda berzale quiere reafirmarse en la idea de que la acumulación de fuerzas de izquierdas independentistas y soberanistas en Euskal Herria es la clave para superar con éxito los dos grandes retos que afrontamos como pueblo, la superación del conflicto político en clave democrática y la construcción de un nuevo modelo socioeconómico alternativo. Dicha acumulación de fuerzas está ya dando frutos. Y es que se está articulando ya una gran mayoría social en torno a esos dos grandes temas mencionados. En este país es ya una gran mayoría la que apuesta por una solución democrática definitiva y dialogada al conflicto. El último Euscobarómetro cifra, por ejemplo, en un 78%, la opinión favorable al diálogo negociador entre ETA y los dos gobiernos. Por otro lado, ante la implacable crisis que padecemos, está tomando gran fuerza en Euskal Herria la idea de que necesitamos construir otro modelo socioeconómico alternativo. El trabajo en común entre las fuerzas soberanistas, independentistas y de izquierdas ha dado fruto tanto en los resultados electorales de 2011 como en las movilizaciones populares llevadas a cabo durante el último año. Por eso, la izquierda abertzale tiene muy claro que ese es el camino a seguir. Pero no solamente desde una perspectiva electoral, sino sobre todo desde un parámetro integral de resolución y de construcción de un nuevo modelo democrático. Por eso nos hallamos embarcados, junto con Eusko Cartasuna Alternativa, Aralar y Abertzale en Batasuna, en la tarea de definir los principios comunes para una labor conjunta en el marco de toda Euskal Herria. No tenemos duda de que es una apuesta estratégica. Tomando en cuenta todo lo dicho, aplaudimos la decisión firme tomada por Aralar en su Asamblea General del pasado fin de semana de respaldar esa apuesta estratégica de acumulación de fuerzas. Fortaleciendo lo que nos une, conseguiremos llevar a Euskal Herria a un escenario de paz, democracia y justicia social.